Suacha cuenta con un legado histórico, el cual se caracteriza por los lugares en donde habitaron los Zipas. De igual manera, los parques ecológicos, turísticos y culturales hacen parte fundamental del municipio, como lo es el Parque Arqueológico La Poma, ubicado a 500 metros del peaje de Chusacá, vía que comunica a Suacha con Fusagasugá, cerca de los abrigos rocosos del Tequendama. Néstor Iván Rincón, director y fundador de Suacha Histórica, habla sobre este parque. Bueno, entre los atractivos turísticos, ecológicos, ambientales y culturales de Suacha, se encuentra el parque arqueológico La Poma, lugar donde todos los suachunos o visitantes pueden encontrar senderos ecológicos, abrigos rocosos, insectario, vivero. ¿Por qué la importancia de este parque eh, ecológico y natural? Porque se encuentra ubicado en en el municipio de Suacha en jurisdicción con, también con Cibatec en ese lugar en que se encuentran eh, pictogramas de la época precolombina muisca donde hay figuras como eh, la metamorfosis de la rana, la representación del sol eh, también hay unos pictogramas donde se encuentran eh, varios eh, varios animales por ejemplo está la mariposa, el, el venado es decir es ellos plasmaban ahí, inclusive plasmaban hasta el recorrido de las aguas el recorrido de, de los riachuelos que... Eh, ...se encontraban sobre estos eh, senderos ecológicos. ¿Cómo llegar allí? Eh, todo turista se puede comunicar con el programa Hojas Verdes... ...de la Cámara de Comercio... Eh, ...ya que este parque se encuentra protegido... ...por una entidad privada... ...porque si no estuviera protegido... ...pues no, no tendría eh, como ese, ese ese medio de protección... ...para conservar el ecosistema eh, propio de nuestro municipio. La invitación es para que todos los achunos se acerquen... ...y conozcan este paraíso natural... Informó Ingrid Bonilla Rodríguez para Periodismo Público Radio.